es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, eh, instalan rumores a la mañana, eh, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y, y lastiman de ese modo el ahorro, el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas, siempre lo han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Siempre. Y ahora lo hacen una vez más. ¿Y qué le piden cuando se van al exterior? Le piden que nos corten el crédito. Y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo argentino. Es lo que siempre han hecho, es lo que vuelven a hacer La verdad, esta historia que estamos viendo la hemos vivido muchas veces. A lo largo de nuestra historia de gobiernos, populares, la hemos vivido muchas veces. Estamos trabajando con el Ministro Massa, muy consustanciados, vamos a superar y vamos a tratar de educarlos, a ver si alguna vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país, antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos.